una buena poesía en la la buena poesía en la que funciona la que funciona buena una buena poesía en la que funciona pero en nuestro día Poesía. En nuestros días, nadie sabe más. Y eso le gusta al Que nadie sabe más escribir poesía. En nuestros días, nadie sabe más escribir poesía. Y eso le gusta al Estado. La poesía es. Poder manipulador Que pueden Controlar A la masa Y las únicas personas Las únicas personas que pueden utilizar ese poder Son los poetas hoy día Los Estados en utilizar ese poder y tienen éxito usándolo. Tienen muchos éxitos haciendo utilizando ese poder. Y eso se llama Pero